Ballet on the burning stage, the documentary scene upon the fractured screen, the dreadful poems scrawled upon the crump of page. <laughs> There's a policeman with an honest soul, the scene whose head is on the pole. He grunts as he fills his pride bowl with a feeling of knees. He briskly frisked the tommy remains, dropping the print, our crimson his. throat He hungers in his secret dreams The heart and ways of cruel machines His lover is not what she seems And she will not leave a note At last the 1998 show The situation that's tragedy that's Grand slick with soap Clip hangers with no hope The water in the flooded gallery <laughs>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 The curfew-crossed line, the comedy divine The bulging eyes of puppets, stormed by this dream pues no eches a toda la gente que te haga lo mismo, Cuca, radio cucaracha, que te estés sintiendo la radio libre de EU. Puede ser que te estés ahora mismo sintonizando en un transistor de toda la vida, ¿eh? Una radio analógica, que tenga puesto el 107.3. En caso de que teáis por aquí, por algún sitio no vió alrededores, eh, sí, porque si no no eh, no es posible. Pero si en algún sitio de proveo vía alrededores y metáis entrando ahora mismo con un transistoruco, con una radio desde toda la vida, eh, incluso podríamos decir con una mini cadena <risa> o con una cadena grandona, igual. Eh, eso ya que teáis sintonizando el 107.3 de la frecuencia modulada. Eh, en caso de que teáis eh, en internet ahí ahí sí que ya hay, hay más posibilidades eh, más posibilidades porque la gente copia y pega los, los podcasts y tal pero bueno en principio eh, en principio supongo que la gran mayoría si estáis entiendo a través del de internet en, una tableta de ese en, en un telefonuco de esos que tienen internet, y ¿eh? si entra la, la radio un, por la aplicación, si la de mi madre, eh, o en un ordenador, ¿eh? de toda resto la vida, entonces, si que que posiblemente, posiblemente, la nuestra página web en www.radiocuca.org. .e Home, si llegué 18 si si de Shineru y, y son les, les 21 y 06 minutos de la noche, casi casi seguro ¿eh? que, que te hayas en, eh, en Radio Kukan.org. ¿Sabes lo que pasa? <coughs> que si llega cualquier otro día, puede ser que te hayas en www.radiokukan.org, de la misma manera, porque bueno pues eh, los programas grábense. ¿Eh? Y queden aquí puestos y salen diferido en otras fechas Pero, pero, también existe la posibilidad de que es lo que pase allí que teáis en www.archive.org Que hay el sitio donde yo no cuelgo los podcast ¿eh? Y donde previsiblemente también voy a colgar desde esta noche Si no falla el programa para grabar y, y todo sigue bien Y tengo el podcast en MP3 y pongo allí Vamos que esa posibilidad pues puede ser también. Esta noche voy a voy a empezar sin mayores sin mayores rodeos con el tema que, que me bueno pues que me que me solivienta un, un poquillo que me tiene la la semana un poco es un poco soliviantada vamos a, a decirlo de esa manera vamos a utilizar ese verbo soliviantar que vaya y embargo que me presta no sé no sé por qué ¿eh? no sé por qué exactamente pero bueno ya sabéis la la carencia esta que tengo yo para para palabras un poco raras ¿eh? anedones, en es más más llonche. hombre rara rara tampoco tampoco un ye ¿eh? Eh, y estas eh, que me gustan a mí que caben en, en elonia que sea anedonia, que si caledonia Y sí, bueno, pues seguro que hay muchas más, pero bueno... para eh, este programa quedó en donde pero eso no quiere decir que no me gusten también otras palabras... Básicamente gustenme palabras que se que usen poco ¿eh? y, que, y que suenen bien. Eh, solimentar, no sé hasta qué punto suena bien, pero lo que sí es verdad y es que usase poco. Pero yo esta semana estoy bastante soliviantado ¿eh? estoy bastante por una por una cosa, a ver... Cuando, Pues yo eh, prácticamente no sigo la actualidad. ¿eh? Ya sabéis, que siempre digo la chorrada esa de que esto no lleva un programa de actualidad, no siendo cuando, cuando sí que lleva un, un programa de actualidad. Esta noche, ¿eh? pese a, a que yo no siga la, la actualidad, llevo que estaba colocando el micro, que estaba enredado con otros cables, y entonces, bueno, bueno, historias, eh, no os da más. ¿eh? Vosotros sentí esto y, y ya está ahí, no hemos, mira, ahora, ahora sigue enredado, pero en otro sitio, eh, vale, ahora ya está, ya está suelto y ya está mejor. Bueno, pues que decía yo, a ver, eh, que este programa no llega actualidad básicamente porque yo no suelo seguir casi nunca la, la actualidad, ¿eh? Como mucho, pues por retazos, ¿eh? Eh, ya os digo, ver, la radio, les noticias en la radio sí que les escucho. básicamente porque porque bueno yo de despertador tomo la radio y ya os digo que como no me gusta la música ¿eh? y los programas estos matinales de, de bromes y, y chorraes pues me pues, gustan menos todavía que la música eso eso, eso digamos que no que no me gusta y que me disgusta ¿eh? disgusten esos programas son bueno yo considero los estúpidos el estúpido igual soy yo porque gustan ni a mucha gente de hecho cada emisora casi tiene suyo lo que quiere decir que oye pues que compiten y que y que lleva algo ¿m? que anima a los a los a la gente que tiene perros que tiene negocios y tal a invertir en publicidad en ese tipo de en ese tipo de programas ¿Eh? sube la audiencia porque la gente gusta y entonces la publicidad es más fácil de ...de vender... ...ya sabéis que los emisores comerciales... ...básicamente y lo que hacen... ...son como me decía a mí una vez... un yo no me acuerdo, un jefe de sección... ...no sé de qué sección era... ...de, de la Nueva España... Eh, ...aquello no dejaba de ser un... ...un soporte de publicidad... Eh, las noticias llenan la... ...la excusa... ¿eh? ...y poníanse noticias... ...pues como él me decía... ...en el espacio que quedaba... ...después de, de cargar toda la publicidad... publicidad, esqueles, básicamente, ¿eh? y después, oye, si había espacio libre, siempre lo hay, poniéndase las noticias. Bueno, pues las radios comerciales, eh, a grandes rasgos, vienen a ser eso, vienen a ser un, un espacio radiofónico en el que emitir publicidad. Cuando no hay publicidad, pues eh, aprovechen para hacer algún tipo de programa. ya lo sé ye una exageración tampoco yepa tanto pero bueno non llepa tanto pero no sé hasta qué punto no será verdad a ver yo cuido que sin emisores comerciales no hai todavía más publicidad y precisamente porque entonces la xente deixaría de sentirlo pues interna más publicidad no lo sentiría y entonces en esa en esa rueda Mm, tan, tan extraña en ese círculo, círculo que se fae, pues entonces al, en ese círculo vicioso, eh, ese, que yo estaba buscando eh, la palabra y no me salía en ese círculo vicioso, pues en ese momento entonces es como vaya la gente que siente el programa, que siente esa emisora, pues entonces también vaya eh, el atractivo de esa emisora para pa los anunciantes. Ya veis, es ¿eh? un círculo vicioso en el que por fortuna Radio Cuca eh, no cae no cae Porque aquí como no hay publicidad eh, no, hay, no hay problema, ningún problema de ese sí, de sí tipo Pero bueno, eso, eh, ya los programas de bromas matinales y estas historias Tengo yo mucha manía ¿eh? Y, eh, Llamo a la gente y cuéntale esas cosas Normalmente chorraes eh, sin ningún tipo de interés bueno que depende para quién otra gente considera considera que eso tiene tiene mucho interés dentro del interés del mundo bueno la cuestión es que si no quiere sentir eso bueno pues es bueno no digo la posibilidad posibilidades internas más música no sé si posibilidad posibilidades internas más música porque los los emisores que se dediquen a la radio fórmula a la radio a la radio musical exclusivamente Pues, pues mi idea que a esas horas de la mañana, pues básicamente solamente tienen programas de este tipo de bromes y de chascarrillos y de llamar a la gente y de chorraes y de vez en cuando, pues también ponen cantares, me han metido tiempo está con cantares. Pero bueno, vamos que que igual ye difícil hasta sentir hasta sentir música exclusivamente. ¿Cuál es la otra posibilidad que hay por las mañanas? Eh, sentirles noticias, ¿eh? sentir una emisora que te da noticias y mira, pues yo voy a deciros la verdad, eso y es lo que pongo. Básicamente, porque como no me gusta el otro, pues pongo eso y bueno, pues sintiendo voces de fondo, hablar y tal, pues a mí, pues además estoy más a gusto dando noticias que bueno, que si pueden dar informaciones que si pueden interesarme, ¿eh? dar la información, por ejemplo, del tiempo meteorológico, eso puede interesarme. ¿eh? Y tú que, a ver, es una chorrada como la copa un pino, porque no tienes más que abrir la ventana para saber cómo está el día. Lo que pasa que también es verdad que lo que interesa, o lo que por lo menos me interesa a mí, no es tanto a lo mejor saber cómo está el día, ¿m? como saber cómo va a estar después. ¿Eh? Me interésame saber cómo está por la mañana, cuando salgo, pero me interésame también saber cómo va a estar después, porque no voy a, a volver por casa normalmente hasta. hasta para la noche bueno, el caso ya que es que dos tipo de programas, no me presto mucha atención a, a las noticias que, que los asudos tortulianos ¿eh? eh, desgarren en aquel sitio, stripper en aquel sitio, no ni presto especial atención, paso de ello, eh, interesa más las noticias de bueno pues de otro tipo que que son a lo mejor ...más, más cercana es aquello que llamamos... ...hay unos cuantos años la, la contrainformación... las noticias que, que van un poquín en la contra... ...lógicamente esa es en la, en la radio que, que yo siento... ...porque como como tampoco no soporto la publicidad... ...pues bueno, ya os imagináis que la, la emisora que tengo que sentir... ...y la única que hay, que, que mira, que no tiene publicidad... ¿eh? Eh, bueno, aparte de los emisores libres, lo que pasa es que por ejemplo la cuca eh, no la no la cojo en la mi casa no la no la cojo. podía sintonizar la cuca, podía poner la cuca en el despertador, pero no la no la, no la no la sintoniza, no la no la pilla, no tiene cobertura bonda como para como para que la sintonice en casa. Entonces no me queda otro que poner Radio Nacional, ¿eh? Radio Nacional ¿ya? están dando noticias eh, a esa hora, pues, pues siéntoles siéntoles las noticias ya pues digo, ¿no? normalmente no presto mucha mucha atención, en no me entero y en todo caso pues ya me más otro tipo de, de informaciones ese otro tipo de informaciones <coughs> a veces <coughs> a veces al control al control les por internet aunque internet pues bueno, ya por si eh, no deja de ser un vicio para mí ¿Eh? en el sentido de, de que para otros trocear por ejemplo la tele tanto el día enganchados a la tele o tantas muchas horas enganchados a la tele yo puedo muchas horas enganchado a internet últimamente menos porque la verdad que ¿eh? desde que soy un salario de mierda pues digo cansado y muchas veces paso de internet y tiro para tiro para la cama derecho ¿eh? pero bueno oye va en fin que vamos que de lo que me entero que que por ahí ¿eh? y entérate en de una cosa que que bueno no sé ni mira no sé si es verdad si llega ahora si de cuándo llega pero bueno eh, vamos a, a, a suponer que se si es verdad mira vamos a vamos a buscarla aquí por una vez siempre digo siempre digo eso que eh, de que de que oye por internet que busquéis vosotros que yo tengo mucho que hacer con realizar el, el programa pero bueno eh, por una vez voy a voy a mirarlo a ver si A ver si es verdad. Vamos a ver lo que... ¿eh? Una pestaña buscando, ¿eh? aunque me parece a mí que esto no tiene mucha mucha intención ¿eh? de, de, de, de responder a, a, ¿eh? al mío llamado. Vamos a ponerlo de otra manera. ¿eh? A ver si... Ya que va, que internet no va ni para Dios. Bueno, vamos a ver en este otro ordenador. Por una puñetera vez que quiero yo mirar una cosa en internet. ¿Eh? dando, haciendo el programa, pues que me pega el favor de, de furrular, ¿eh? de furrular esto. A ver, vamos a ver, ponte para arriba. ¿eh? Estoy hablando con el, con el cursor. ¿eh? esto que digo, ponte para arriba y tal, pues ya que estoy hablando con el, con el cursor del ordenador. A ver, a ver, pongo aquí, abro internet, pongo lo que quiero. Ya que va, pon a ver hacer que quiero yo dar una información fidedigna. ¿eh? sí, aquí está, aquí está, bueno, mm sí, el periódico, la de mi madre, vale, mirad, mira la, ¿eh? pues una estoy un poco solimentado ¿eh? por unas declaraciones que, que hizo una una persona, vamos a, a aunque yo, bueno, hay gente que utiliza el, el término persona referirse a, a un concepto más casi biológico ¿eh? cualquier eh, cualquier individuo cualquier organismo que pertenece a la a la especie Homo sapiens eh, Homo sapiens sapiens se, se dice que hay una, una persona de la misma manera que Otros organismos que no, que no pertenecen a, esa, a esta especie, bueno, pues no son no son personas. Bueno, yo tengo un concepto un poco diferente, que se basa en otros temas, que tiene más filosófico, ¿eh? y más filosófico si quieres. Eh, y yo, bueno, pues el concepto de, de persona no lo atribuyo necesariamente a, a todos los miembros de la especie. ¿Eh? no todos los miembros de la especie son, son personas pero bueno, oye, este, en este caso no vamos, ¿eh? vamos, vamos a ser tampoco malos aunque podríamos saber qué problema hay pero bueno, no vamos a ser tampoco tan malos y, y vamos a decir que hay una persona ¿eh? una persona que ha dicho una, una cosa que me tienen bastante solimentado ¿eh? y bastante y bastante y bastante cabreado eh, trata de ser una persona seguro que lo a ver con estas cuatro cosas que dice seguro que seguro que lo sabéis eh, una persona que que lleva toda la puta vida ¿eh? y se un de la vida entera ...y una una una no sé una parte importante de la vida ¿eh? un segmento importante de, de la su existencia, eh, viviendo del cuento, viviendo del puto cuento, el puto cuento de mierda, a ver, eh, hay personas que viven del puto cuento de mierda, y me refiero básicamente eh, a esos que, que fan esa, eso que ellos llamen una llavor, eh, la función pública, la política, ah, la gestión de lo público me cago en vuestra puta cabeza <risa> o sea, ¿eh? eso ya es lo que eso ya es lo que me sale a mí contar me cago en vuestra puta cabeza a ver eh, no sé, esas personas yo no tengo ni puta idea de, de si, no sé, de qué faen de qué faen exactamente ellos dicen que trabajen mucho yo bueno, no sé muchas veces salen imagen en el sitio y salen durmiendo en el sitio en el que trabajen ellos salen durmiendo O sea, a lo mejor podrían decir ellos Y que estamos reventados de trabajar toda la noche No sé y, mm, A mí cuesta me creer ¿eh? Cuesta me creer lo que queréis que, que, queréis que os diga mirad, mirad lo que voy decir decimos Yo incluso cuando, cuando Empecé a trabajar ¿eh? Como trabajaba en un sitio En el que básicamente estaba, estaba Sentado estaba sentado non estaba sentado todo el rato tenía que levantarme de vez en cuando a hacer cosas pero bueno pues buena parte del tiempo estaba estaba sentado y y para arriba en mi trabajo bueno pues iba para a una cuestión más form más de formación más tal entonces bueno a mí daba me apuro decir que de decir que estaba trabajando ¿Eh? ...complaba mi sueldo al mes... Y, ...y tenía mi horario... ...que no cumplía... ¿sabes? ...pero bueno... Eh, ...eso y otra historia... ...y a mi edad me pudo hacer que estaba trabajando... ...porque claro... ...yo lo que conociera de toda la vida... decir voy a trabajar... ...y era mi huelo cuando marchaba para la, pa la obra... ¿eh? ...a tanto puto día allí... ...dal que te pego... y ...montando montando eh, estructuras... ...y la de mi madre... joder ¿eh? ...encofrando... eso ya era trabajar o la mamá cuando marchaba a limpiar o a cocinar a casa de otros eso ya era trabajar para mí esas cosas ya eran trabajar lo mío no sé costaba trabajo en un costaba trabajo considerar el trabajo, no, el trabajo, el trabajo ¿eh? valga la redundancia yo no decía que fuera no decía que fuera que fuera trabajo aquello no me no, no el trabajo ya era en base joder hostia trabajar de verdad ¿Mm? Pasaron, pasaron los años y bueno, pues tuve trabajos de esos que para mí eran trabajos de verdad y también tuve trabajos de los otros que no sé hasta qué punto son trabajos de mentira. ¿Mm? Ahora mismo tengo uno en el que reviento, pero por embargo me parece que lleva más parecido esos trabajos de mentira que los de verdad. Pero bueno, igual hoy, hoy no hiela. O no lleva a la cuestión, no lleva la, la, la, la, eh, la, la cuestión de la que quiero tratar esta eh, noche, ni de la que estamos tratando en general. La cuestión de la que quiero tratar, precisamente, es, es ¿eh? esas personas que, bueno, años después, ¿eh? años después, yo no sé si antes ya se, se utilizaba, dame la sensación de que no, por lo menos en mi entorno, en mi casa, no se utilizaba el concepto trabajo. Para referirse a lo que hacían estas personas, ¿eh? estas personas que gestionan lo público, oh cielo, gestionan lo público, lo público, ah, de verdad, pongo de, de muy mala hostia, pongo de muy mala hostia. Porque esta gente es una pandilla de, de indeseables, eh, son una pandilla indeseables, de, de, de asquerosos, asquerosos, porque provoquen, provoquen noju, eh, por lo menos a mí me lo provoquen, yo no sé si eh, si otras personas también, pero a mí por lo menos sí, a mí dame dame verdadero no póneme muy malo, póneme muy malo, eh, póneme muy malo porque vamos a ver, <coughs> a ver, desgraciadamente eso existe. y hay de algunos muy poca gente muy poca gente que que pelea contra ellos eh pero bueno desgraciadamente existe y y pero si por lo menos esos que que están chupando del cuento y viviendo de los demás porque básicamente lo que fa es vivir de los demás ¿dónde pensáis que salen les fortunes les fortunes que ganen por no hacer nada eh por estar sentado por estar sentados haré una cantidad de perres que, que bueno, yo no sé si de algún de los ¿eh? si de, algún de los que está sintiendo ahora mismo anedonia, por pues soñar con tener de alguna vez el sueldo ya no digo de un ministro que va hombre, no, un diputado un diputado cualquiera ¿eh? un diputado autonómico ¿soñaréis con tener ese sueldo? luego si los micabrones dicen a ver, nadie tan política para enriquecerse, ganes mucho más en la empresa privada, no te jode Haremos vosotros más en la empresa privada, cabrones, ¿eh? que cuando cuando salís de ¿eh? cuando salís de, de aquella historia metéis vos en otra. ¿eh? Entonces si vos metéis en lo privado, arregláis vos perfectamente, ¿eh? mientras mientras estáis con el cuento ¿eh? para pa hacer amigos y ¿eh? y después tampoco trabajar, porque eh, yo creo que a vosotros lo de lo de trabajar no os presta no os presta mucho, ¿eh? da yo cuido cuido que no cuido que trabajar como trabajar con ese concepto que que yo manejaba en mi infancia de esa manera que que yo lo entendía no no eso que vosotros llamáis llamáis trabajar no eso eso no eso no lo lo que yo he trabajado de verdad lo que yo más un poco mira tengo yo uno amigo que cuando bueno cuando más cuando más gente Bueno, perdona, ¿eh? que tengo que hacer un un inciso. No sé qué coño le. Eh, ¿Eh? qué coño pasa hoy a. Bueno hoy. Ya va pasando mucho tiempo al, al internet. ¿Eh? que que, que no medio furrula el ratón, un medio furrula la, la página web y yo sé que estaba veo macetu, porque vi lo hay un momento, buenas noches macetu, pero pero ahora no te veo, ¿eh? ahora no soy quien a, no soy quién a vete, siento, siéntolo mucho, siento mucho, dentro de un pedazo si, si si me arreglo pues igual, igual busco por otro ordenador, a ver si, si en manera Eh, de, de mirar eh, la radio Cuca por aquí. Ah eh, me cae igual, igual se la hay. igual se la hay, pero un momentín, ¿eh? Porque jodeme, jodeme tener a la gente en el chat. ¿Eh? Ah, perdona y ¿eh? que no. <risa> ah, mira, sí, sí, aquí, aquí por lo menos estoy viéndote. ¿eh? Lo que no sé es si, si, si sonará, y.. Si Pero bueno, si suena de fondo el, el chat, tampoco pasa nada, ¿viste? Y sentíslo y, y a la yata. Lo que lo no voy a hacer va a ser eh, posiblemente. escribir en el chat macetu, ¿eh? todo escribe a lo que quieras, que yo yo contesto por aquí. Hoy como te di la hostia, ¿eh? Y tú como bien dices, el macetu despotricando a una Bueno, anda, pues oye, préstame, préstame que te preste por lo menos este este cabreo que este cabreo que tengo hablando de esa gente asqueroso, ¿eh? Esa gente asqueroso, seguramente léxico al al trabajo. Mm, así trabajo de, de verdad, el trabajo de verdad, no el trabajo de, de mentira mm, eh, estaba comentando lo de un amigo mm, que tengo yo que cuando, bueno, los momentos de, de mayor ira mm, que los hubo todavía de más ira que ahora, ahora está con, todo como muy muy tranquilo, encargarnos unos cuantos que, que lleguen, eh, bueno, pues los que, de algunos de los que saben De los que te ven un poquitín eh, gestionando, ¿eh? desgraciadamente, sí, gestionando lo que llega el odio y los precios ahí. de otra mucha gente, encargándose de acabar con ello, porque se convirtieron ellos mismos también en políticos, ¿eh? Y hicieron que, que esta gente también se convirtiera en políticos, ¿eh? Y entonces, bueno, pues acabaron con ello. Pero bueno, en aquel momento, todavía, eso que después acabaron también sentados ¿eh? en los sillones, eso que después también ¿eh? acabaron sentados en los sillones y ganando muchas perras. Bueno, cuidadín, que ellos luego les reparten, ¿eh? ...van de buenos por la vida y les, y les reparten... Y, ...y nosotros ponémonos como tope de perros de ganar este... ...y, y lo demás donámoslo... <ríe> ...cago en la ley... ...sí pero... ¿eh? ...lo que ya hicisteis en antes... ¿eh? ...destruir todo lo poco que había... ...toda la mínima esperanza... ¿eh? ...que podía haber... ¿eh? Eh, eh, con eso como que eh, con eso como que no ¿eh? pero bueno, oye, nada lo fecho fechota, ¿no? <ríe> bueno, la historia la historia es que en aquellos tiempos en los que parecía que había bueno, pues una ira general contra contra esta panda de, de fartones ¿eh? de asquerosos de tal, cuando parecía que había que había esa historia pues eh, mucha gente abogaba por, por los guillotines ¿eh? Uh, mucha gente recordaba eh, recordaba con nostalgia mentira porque no lo vivían. pero bueno eh, la, la revolución francesa les, les guillotines y pa los guillotines en aquel caso para los nobles en este no sé, para los nuevos nobles <risa> digamos que sería y ya de aquella un amigo mío decía no me no no fue falta eso <risa> a, esta, a esta gente eh, lo que había que hacer lo que más les dolería Si era que los pusiéramos a trabajar, hay que ponerlos a trabajar. Cago en la puta, qué, qué razón tenía. ¿Mm? ¿Qué razón tenía? qué razón sigue teniendo? Seguramente ahora a la misma asquerosa que ha ¿eh? que dicho esa cosa que tanto me indigna, que tanto me solivienta. Y que, bueno, pues que no, no voy a. No un dishitovía. Dirélo después, dirélo después. Pero esa misma fartona asquerosa, a lo mejor. ¿eh? no había cosa que más que más doliera ¿eh? y que más difícil era replantearse sus palabras que ponerse a trabajar pero a trabajar de verdad ¿eh? que cogiera y, y que se pusiera a limpiar portales ¿eh? que trabajara de limpiadora en vamos a traerla para acá pues vamos a ponerla a trabajar en neluca ¿eh? Luca en ¿eh? Luca ahí donde tantos limpiadores de agua oh, la acera en antes En antes creo que lo llevaba aulon ¿eh? tantos jodíes. ¿eh? Bueno, no sé si todo ya sé que no, no, no se debe usar el, ¿eh? el, el, el toes, ni en ni el ninguna, ni en estas cosas, pero yo la mayoría de las que conozco tan jodías, la que no todo una cosa, todo otra. muchas de ellas sobreviven a base de drogues, a base de drogase eh? oh, digo esto y dirán, ay madre no, no, les de la cera no se droguen, no, no se meten coca no, no, no, no se meten coca, se meten ibuporfeno, ¿qué más da? joder, metes en drogues Les ilegales bueno, pues seguramente igual hasta de alguna y venía, y venía bien, manda narices con la jodía que está pero pero legales métenseles casi todo es métenseles Bueno, y, y los paisanos, ¿eh? Porque, bueno, aquí diréis, oye, nada ¿no más las mujeres, o... Bueno, allí en el ámbito de la, de la limpieza en ese sitio, si vos fijáis, casi, casi todos son mujeres, ¿eh? Casi todos son mujeres. Igual es más fácil convertir a las mujeres en, en esclaves, en, en fáciles trabajar como, ¿eh? como, como animales a cambio de un sueldo miserable, Paísanos también hay que trabajen como animales a cambio de, de un sueldo miserable. hombre va? La grandísima mayoría. Eso y es lo triste, la que ya la grandísima mayoría, que ni tan siquiera, que ni tan siquiera hay, bueno, pues podríamos decir, Oye, la mayoría por lo menos sí, tienen que trabajar y tal, pero bueno, pues ganen unos perros que, que ellos permiten vivir a gusto. ¿Mm? No, no, la gran mayoría vive de puta pena. Va, pues ah, anedónico incoherente que tú estás siempre diciendo que que puedes vivirse con muy pocas perras y cubrirles les necesidades reales, pero ameguinos, hay que gente que ni tan siquiera cubre les necesidades reales, ¿eh? Hay mucha gente que casi no que casi no cubre les necesidades reales, que a lo mejor sí, pues en el Porque ellos mandaron, porque ellos yo os obligaron, Sí, cubríenles reales y, y les creáis también. Pero luego llega un momento en el que ya ni creáis, ni reales, ni absolutamente nada. La gente está muy jodido. Hay gente que está muy jodido, pero ahí. Siente ¿eh? que está quemando. ¿Cuánta gente hay que está quemando la subida? ¿Mm? Que está quemando, que, que no fue en otro que que trabajar, dormir, y poco más. Y muy poco más. que como mucho ...que salir el, el sábado, ¿eh? hay mucha gente mozo que sí, oh, que trabaja toda la semana, y, bah, tiene independencia económica para salir el sábado y beber y metes unas rayas de coca y eh, qué guapo, ¿no? Que maravilla, qué maravilla. ¿eh? Pero bueno, hubo un momento en el que parecía que, que esto podía no sé si, si hubo en algún momento en el que parecía que esto podía cambiar, pero bueno. Que por lo menos parecía que podías bueno, levantar la voz y tal. No, pero ya se encargaron a los que llevaban todo aquello de, de acabar con ello. ¿Mm? Ya se encargaron de que buena gente, ¿Mm? gente que, que yo respetaba y tal, pues acabaren también sentados en los sillones. Yo cuido que no hay mejor... ¿Eh? me llorantido tú contra qué puede ser aquello rebelión ¿El reclamo de, de la propia dignidad reivindicación de la dignidad yo creo que que ya era que ya era una manera guapa de, de llamar a todo aquello que, que pasó ¿Qué es lo que pasa después? Que todos aquellos acabaron en sillones, siendo exactamente lo mismo que los demás, siendo exactamente, y eso lo negarán, pero ya llegará, ya llegará de la misma manera que en su momento decía yo, ya llegará, ya llegará a ser exactamente igual que los demás, ya llegarán a ser como la asquerosa, ¿eh? como la asquerosa que dijo, ¿eh? pues yo, si fue fuerte, yo trabajaba esto en los 80 trabajabas por porona, Tú llames a lo que tú estás haciendo, llames a lo trabajar. Poníate yo a ti a trabajar de verdad. ¿eh? Y entonces, a ver, si, ¿eh? a ver si decías que trabajabas hasta los 80. Yo me acuerdo perfectamente cuando trabajé en la, en la obra. ¿eh? Cuando trabajé en la construcción, yo tenía compañeros de 63, 64, 62 años que los veías y, y, y decías tú: Madre de Dios, pero esta persona no me da para trabajar. Esta persona no tapa de levantarse todos los días ¿m? y venir aquí a pasar frío, a mollarse si llueve. Esta persona no tapa eso, esta persona tapa para estar en casa tranquilamente. Hombre, claro, sí, no te jode, si sí, sí llevara toda la vida eh, haciendo una labor que fuera de, de estar sentado en un sitio, tal. entonces sí, ¿eh? entonces guapamente podían podía llegar hasta ahí, pero, pero aquellos no. ¿Eh? aquellos no, yo, yo no sé cómo coño llegaban hasta, ¿eh? hasta la edad que llegaban yo no sé cómo el miguelo aguantó, bueno el miguelo porque ya era, era un portento físico ¿eh? un paso paisano que no os podéis imaginar entonces él llegó razonablemente bien, razonablemente bien pero con todos los huesos mallados ¿eh? con los huesos mallados ya se, na, ya se na tuvo hasta el final ¿Mm? Esa gente sí que trabajó de verdad. Y esa gente, al final, ¿eh? no, no vamos a decir, a ver, yo con la, con la pensión, por ejemplo, que quedó al mi vuelo, la mínima, ¿eh? Oye, yo, yo sería feliz, ¿eh? yo tendría bondo, pero, pero yo es triste que, ¿eh? que una persona después de, de trabajar toda la puta vida, al mi en vez de trabajar, Creo que me he dicho de alguna vez con 10 o 11 años o, o con 6. No sé, una cosa que... Sí, con 6 años cuido que me... Bueno, no lo sé, ¿qué más da? De niño, hostia. Empezó a trabajar y siguió trabajando ¿eh? hasta que se, se, se retiró. <coughs> se retiró y le quedó una puta miseria. Claro, se retiró después de, de operarse de algún de los huesos mallados. Quedó y una puta mesera, una puta mesera con la que yo sería feliz, pero pero que diera, era mirad, eh, un tercio, un tercio más o menos de, de lo que de lo que ganaba trabajando, ¿eh? una cantidad con la que yo viviría a gusto. Él vivía a gusto también y todos los que dependíamos de él, porque bueno, fue una persona inteligente, extremadamente inteligente. entre otras cosas por ejemplo, eh, rápidamente entendió que ...que tenía que hacerse con una vivienda en propiedad... Bueno, ...en propiedad que ya es relativo... ¿eh? ...él tuvo la fortuna de que... ...porque ya sabéis que en esta sociedad... Eh, ...en realidad no hay la propiedad privada... ...no existe... ¡qué mentira... ...no, no, no, no, no... ...¿pensáis que tenemos cosas? ...no, no tenemos absolutamente nada... ...déjenos... ¿eh? ...usalo... ¿eh? ...déjenos usarlo un tiempo... ¿eh? ...a lo mejor, pero... ...en cualquier momento... pueden bueno pues pueden entender que eh, que pueden oye pues pues pueden dejar de desearnos valga la redundancia pueden dejar de desearnos usarlo ¿Mm? nosotros podemos tener cosas o me pagando eh gratis gratis no y, coño hay que comprarles no, no no no me refiero a a comprarles refiero a que después también eh, hay que seguir pagándoles muchos diréis oye oh pero yo qué sé Al que tiene un coche paga impuestos y, y, y, y paga por la gasolina y estas cosas, pero después esos parres usense, úsense pa pa coño, para pa arreglar las carreteras y, y estas historias. Sí, hombre, sí, claro que sí. ¿Eh? Y para pagar esta pandilla de fartones, ¿eh? Y para pagar esta pandilla de fartones y, y no para pagarlos mal, para pagarlos de puta madre. ¿eh? Para pagar muchos millones a mucha gente y para que vivan de Puta, de putísima madre perdonad porque les, les madres que se dediquen a la prostitución son madres no tienen culpa de nada pero ya que de ese mes en, en cuando pues bueno salen los epítetos inadecuados ¿Mm? eh, con la, la leche de verdad no tú me enfadado joder tú me enfadado tú me enfadado porque porque es, es como se puede ser tan cabrón como para decir ese es? para decir esas cosas. De verdad, yo no lo entiendo, no lo entiendo. ¿Por qué no calles por lo menos? Joder, calla, cierra el pico. Si, sigue riéndote de, de todos. Sigue riéndote de toda la gente. ¿Eh? Sí, vale, vive de puta madre a costa a costa de todos los demás. Pero por lo menos no jodas. Y que de verdad. Esto yo, yo, mira, ya conté esta anécdota, pero pero antes de la. Antes de la. ...de la revolución francesa... Eh, ...bueno pues existía... ...la figura aquella del... ...del garzón del pis... Eh, ...que era aquel de... A, a, ...aquel prove... ...eh... ...que trabajaba por los nobles... ...por la nobleza... ...y mientras la nobleza estaba paseando... ...por los jardines... ...o estaba jugando o lo que fuera... ...pues... Eh, ...él portaba un... ...un caldero... ...eh... que cuando un noble entraba a la gana millar, pues mexar en él bueno, hasta ahí pues una, una situación realmente repelente pero bueno, bien, pero después en muchas ocasiones ¿eh? aquellos nobles que daban una, una propina una, una miseria, unos fragullines al, al garzón del pis lo que hacían no llegaba a ellos la, da la en, en la mano ¿no ¿eh? Tiraba en el caldero, tiraba en el caldero lleno de pies. ¿eh? Y entonces el, el garzón del pie, si quería aquella moneda, tenía que cogerla del, del, del, del caldero. Tenía que meter la mano en el pie y cogerla del caldero. ¿eh? Eh, básicamente, esto viene a ser una, una cosa similar. Una persona que no trabajó, ¿eh? que no trabajó en su puta vida... una su puta vida por lo menos un buen porcentaje de la su puta vida yo no sé qué, qué edad tendrá esta persona, bueno persona ya os digo que me cuesta trabajo utilizar este este término para referirme al, al concepto de miembro de, de, la, de la especie Homo sapiens pero bueno esta in, individua, vamos a decirlo así, yo no sé con, con cuántos años iba viviendo de la puta política de mierda ¿eh? Pero cuántos, lleva unos cuantos, llevan muchos. Más seguramente de, ¿eh? de los que de los, de los que de, bueno eh, muchos, joder, hostia, muchos, ¿eh? Viviendo de eso. Viviendo de, del cuento, del puto cuento. ¿Por qué cojones tienen que decir esa estupidez? ¿Eh? Eh, bah, bah, había que jubilarse, había que retirarse a los 80... ¿eh? Porque hay gente que está más tiempo, ¿eh? que está que, que más tiempo cobrando que trabajando. Puta que te parió, de verdad. Mira, no conozco la toma, de verdad. No, no sé ni a qué se dedicaba, ni siquiera una persona, ni si era mala. Pero yo que... Sáleme esto, salme esto del... salme del cuerpo, salme del cuerpo. De verdad, no... no puedo, no puedo, no puedo seguir, vale, decidísme, a lo mejor tengo por ahí a eh, alguna persona de estas eh, series y razonables y tal, y que dice bueno, hombre, ya que, a ver, el, el sistema de pensiones, ye y insostenible, hay que, mira, insostenible, no hay perres, de verdad, no hay perres, ahí mientras se gasta un puto céntimo, ¿eh?, En, en, ...en mantener a esta pandilla de fartones... ...que no me digan que no hay perres... ...mientras se gasta un puto céntimo... ...en un arma... ...que no me... ...tengan el focícuto de decir que no hay perres... ...el día que no se gaste nada... ...en todo eso... ...entonces podrán decirme que no hay perres... ¿Mm? ...el día que la pandilla de fartones... ¿eh? ...bueno, voy a decir que no exista... ...ojalá no, no existieran... ¿eh? que ya sabéis cuáles son mis ideas al, al, al rollo de esto, y pienso que sobren, ¿eh? que sobren y que los individuos seríamos perfectamente capaces y perfectamente suficientes como para poder organizarnos, autoorganizarnos a nosotros mismos. Pero bueno, vamos a suponer que no. ¿eh? Eso ya es lo que yo pienso, pero no tengo ni puta idea de si es si verdad o, o si es si mentira. Pero bueno, vamos a decir que, ah, que tienen que estar ahí, vale que están ahí... ¿eh? porque joder, que ganen lo normal no, bueno, que haya lo normal un bueno, no poco de que lo normal para mí lo normal seguramente sería mucho menos de, de lo que diría cualquier otro, pero bueno, oye que hagan eso trabajo, que tengan ahí ochorines y que cuando acaben, pues, bueno a ver, <risa> tal uno puede decir oye, todo el día espotecando contra el trabajo ¿eh? y deseando yo solo a esto, sí, pues la verdad que sí ¿Eh? ¿por qué no? Los deseo a todos esos cabrones. Hay cabrones. ¿Qué culpa tendrán los los machos cabríos de toda esta historia? Porzona y que salme salme los esabruptos, los epítetos inadecuados porque ofenden, ofenden a gente que no tiene que no tienen culpa de nada. Joder. Ay, qué esputre no, sí. Pero hay que llegue que normal, los tíos? Cuando estás viviendo rodeado de, de tanta gente que está buscándose la, la vida. Que venga ¿m? que venga la tipa esta. Una cosa y que mechen por nos. Y otra que, que nos tiene la, la moneda. ¿m? Al caldero del pis. Cuido que sí. ¿m? Tan... Mira eso que decían antes de, de los... de los no sé con qué estaba eso que decía que decía que decía antes nah, no lo sé bueno y igual llegué car caro con la <risa> oye rara vez se me marcha la pinza va rara vez se me marcha la pinza haciendo radio eh, en la vida cotidiana marchame marchame la pinza muchas veces Pero aquí de alguna menos A lo mejor precisamente por ese, por ese motivo pues me, presta a mí, me presta a mí venir a hacer radio la cuca Porque, porque márchame menos la, la pinza que en la vida cotidiana Bueno, después de... Después de los putriques, eh, yo cuido que bueno vamos a a tomarles a tomarles cosas con un poquillín de con un poquín de calma, no no no no debo calmarse y olvidar esto, no no en absoluto ¿eh? en absoluto vamos a vamos a olvidarnos el tema sencillamente vamos a, a sentir un cantar, vale y el cantar yo cuido que bueno pues que tiene que ser una cosa que nos que nos calme un poquien, que que nos preste, Vamos a sentir una que yo yo cuido que va que va prestavo, si gente de Australia, muy pa allá, esos australianos, ¿hm? Echan música. Y va música extremadamente prestosa, por lo menos a mí, a mí presta la de Dios, presta hasta el extremo. A vosotros prestaravos también. Pero sí yo, yo Venga. Sentirla, bueno, sentirla si, si lo hubiera dado bien al botón. Que sí, vale, ahí está. Sigue sintiendo radio cucaracha, sigue sintiendo la radio del queso de un kilo en el 107.3 de la frecuencia modulada o en www.radiocuca.org. Y bueno, hoy hoy tenía interés en la base de expotrecar de este tema. Que te muy enfermo, de verdad, pone extremadamente enfermo. Eh, mira, por cierto, voy a hablar un poquito más de. Eh, no ya actualidad, pero es que de verdad que, que pone tan malo, que está hueco de. Eh. No sé, apretéme a comentarlo. ¿verdad? Este programa, al fin y al cabo, en no deja de ser eh, una manera de, eh, de sacar lo que llevo lo que llevo dentro y lo que me, me tensa. Yo curioso, eh, porque hay muchos, muchos años para hacer eso de, de sacarles cosas que me. las eh, pues, que me alimentaban también, como esta. Eh, a mí prestaban a escribir. ¿eh? Oye, pues tengo que decir, sería falsa modestia. Sino que no se me daba mal de todo. A ver, no se me daba mal de todo escribir, igual no llega a lo que tenía que decir. No se me daba mal de todo aprovechar las cosas que escribía para con ella sacar perres. ¿eh? Sí, no, a ver, vamos a decir la verdad. Yo básicamente escribía lo que más o menos sabía que yo os gustaba, a los jurados de algunos premios y tal, y de esa manera, pues bueno. fui fui consiguiendo fui consiguiendo unas perras a cambio de la a cambio de la escritura cosa que me parecía mira aquello se me parecía un trabajo bastante bastante digno ¿eh? pero mira y curiosamente desde el momento eh, en que empecé a hacer este programa en que nació Anedonia desde ese instante <coughs> prácticamente no volví no volví a escribir prácticamente nunca no eh, no sé no sé si porque a ver cuando nació este programa hubo muchas circunstancias eh, además que Rodiano fue un momento un momento vital eh, un momento de esos que eh, bueno pues que marquen un poquillo un poquillo en la vida por otras cosas cuadro que arrancó este, este programa también pero pero por otras cosas pero sí que es verdad que desde que desde que existe anedonia eh, pues prácticamente no volví a no volví a escribir si sí, esporádicamente a lo mejor alguna cosa pero no no no como no como de aquella que lo que hacía no era tanto escribir como vomitar palabras eh, eh, a lo mejor sí en, en, en estos que, eh, que preparaba para para más para pa, básicamente para sacar perros con un interés puramente eh, pecuniario pues entonces sí para eso esos llega y bueno los vomitaba tanto y los pensaba un poquillo más tampoco mucho pero también es verdad que para pa tener oye pues esa esa pericia esa esa habilidad para para bueno pues para ser quien a, a escribir, pues pues venía muy bien el, el fecho de el fecho de, de vomitar palabras, porque mmm, aquellos vómitos en eh, no un de ser un entrenamiento para poder, bueno, pues tener esa habilidad, esa pericia en juntarle las letras las palabras que Que bueno, pues que después me supuso me supuso poder vivir bueno, pues un tiempo. Hombre, también os digo, poder vivir con unas cantidades que otros dicen. ¿Cómo se puede vivir con eso? Pues yo viví de puta madre. Pero bueno, eso y, yo, eso y otra cuestión. Eh, lo más importante es que después del evento vital, aquel que en otras cosas... No digo que llegara, que, que provocara que naciera Anedonia, Provocó que naciera la Nodonia con miserable, eso sí. Eh, en aquel momento no volvía a juntar letras, o por lo menos con aquella misma intensidad. Eh, no volvía a ganar un puto duro, eh, por la mía por de juntar letras. Llavor, no juntabondes como para como pa ganar perros con ello. Pero bueno, eh, vengo a este sitio y ¿qué queréis que os diga? Eh, no sé si eh, no creo no, no me parece a mí que haya premios a la producción radiofónica bueno sí los rondas voy <ríe> presentamos los rondas no creo que no puedes presentarte que tienen que, tienen que ser ellos los que eh, los que te lo vean... pero bueno eh, eh, este programa igual un poquillo más utilizando la metáfora el símil como aquellos tiempos en los que vomitaba palabras Eh, los que a lo mejor seíais muy bellos y sintierais los capítulos prohibidos de Corintellado eh, en la primera época, sobre todo. Eh, bueno, pues igual os acordáis de, de una voz parecía la del la anedónico miserable que, que leía cosas bastante desgarradores eh, muchas veces. yo ahora llevo o revisito les y que alucinado de, de cómo era yo capaz de ¿eh? de sacar aquello de dentro ¿Mm? a eso no me volvió pero bueno a lo mejor oye pues lo que lo que decimos no a lo mejor valió la pena valió la pena que sea que te hago ahora aquí eso tuvo que pasar para que para que te hago ahora aquí ¿Mm? Vale la pena dejar de ahí a Shunta a cambio de venir un, eh, una noche a la semana aquí a Radio Cuca, a esta emisora, y contar todas estas cosas. Así que llevo más de media vida en esta puñetera emisora, joder. <ríe> Mira, y ayer comentábolo. Y si es que llevo 34 años en esta emisora, yo he mentido. Después <risa> pues dime cuenta, llevo más 24. Lo que pasa es que, bueno, joder, ya no tengo edad para poder presumir de joven, de mozu. Ya no tengo edad para ¿eh? eh, no pa eso. Entonces ahora lo que tengo que hacer es presumir de, de viejo, de veterano. Entonces les digo yo eso de, oh, llevo 30 y pico años en esta emisora. No, yo he mentido, llevo 20 y pico años en esta emisora. de seguido, bueno, pues nada no, pues, más diez, pero, pero en los diez anteriores pues de seguido no, pero en eh, diferido de, de, a poco y de a poco ahora hay un pedacín y de a poco después otro otro pedacín, pues, pues sí. Y, y bueno, eh, acuerdo mucho de, de aquel primer programa que hice. Eh, ...un programa de, de un formato que después triunfó en esta emisora... ...aquel ska punk y contrainformación... ...falaba yo antes de la, de la contrainformación... ...que no sé hasta qué punto ese, ese concepto existe ahora mismo... ...porque no era, no era solo el, el fecho de, de compilar las noticias... ...ponerles en formato papel y ya las difundirles... ¿eh? ...noticias que a lo mejor no salen en, en otros medios... ...y era, era más, era todo el mundo... Eh, todo el mundo que lo que rodeaba el fenómeno eh, y era el, el fecho sencillamente de existir a lo mejor aquellas noticias tampoco no tienen más allá a lo mejor eh, nunca me habían, por supuesto que nunca me habían nada pero, pero el fecho de que, de que aquello existiera de que hubiera gente, eh, joder, pues pues conectado con otras personas de aquello no había internet Y en la Sina Pues la gente se conectaba con otras personas Fuera de por carta Fuera de, de otra manera sabían, sabían, Sabíamos lo que pasaba En otros sitios Poníamoslo en, en, en un papel Después había mucha gente Implicado en En ayudar a esparcir Aquel papel y Bueno, no sé y era, Yo cuido que aquello tenía Tenía un sentido que, que Ahora supongo que ...que ya no podría haber... ¿eh? ...ahora habrá otras cosas... ...por supuesto... ¿eh? ...yo no soy de esos que... que <ríe> ...váis a decir por todos... ...¿cómo que no y es de los que es potrico... Contra, ...contra el progreso y contra las tecnologías... ...y todo el día... ...bueno hombre ya lo... ...qué sé yo... ...es potrico contra muchas cosas... ¿eh? ...pero pero no, eso no quiere decir que... ...que, que, que sea contrario al cambio... ...que no sea consciente de que el cambio se produce... ...por supuesto que sí... y hombre, no pienso yo no soy de esos que piensen que cualquier tiempo pasado fue mejor ¿eh? eso por supuesto como mucho cualquier tiempo pasado fue anterior ¿eh? pero mejor no, no un cuido que fuera no un cuido que fuera y así me recuerdo con mucho cariño que el, aquel primer programa que yo que yo oficina en la cuca ¿eh? Eh, acuerdo con cariño del del más de tú, ah coño, pero pasarán eso en un niño remunerado, hombre remuneración económica va como que no, eh, remuneración de de placer Para una persona que, que no puede sentir con facilidad el placer, que, que eso te diga, y muy muy reforzante, muy reforzante, ¿eh? esta puta radio y es muy reforzante, no es por utilizar el término puta, ¿qué tendría yo contra contra o a favor de los prostitutes porque bueno, esta puta radio con lo que yo quiero esta radio pues va, oye yo ponderales un poqueñín eh, estaba yo recordando aquel, aquel primer programa en aquel primer programa ya era yo un, un, un guaje eh, y, y facíelo con con otras personas de alguna tan guaje, bueno no, uno que ya era igual de guaje que yo ¿Eh? y otro que ya era tuviera un poquitín más guaje y es de acuerdo me que nada que tuvimos allí y éramos unos guajinos flipados que si vamos a contar esta noticia de, ¿eh? de... Que pasó en Sudamérica tal, y no sé qué, y, y los indios peleen y se enfrenten a la policía en la selva de... de, de igual sentimos alguna vez de alguna noticia de Guatemala, posiblemente, posiblemente, digo Guatemala para... ¿eh? Para acordarme de la, de la sintiente De la sintiente Marie eh, Pero bueno, decíamos muchas cosas Y flipábamos y poníamos temas de, de punk y, eh, y, de, y de rock and roll Pero siempre que tuviera siempre que tuviera Alguna letra reivindicativa o tal y, y, y supuestamente el programa También era de También era de ska eh, Y supuestamente también poníamos También poníamos ska Pero... Pero, pero hasta cierto punto, en realidad, el único que allí entendía de, de, de Sky, yo creo que ya era uno de, de nosotros tres, eh, intentando acordarme de, de aquellos tiempos, y, y mira que, va, eh, que, va, que van años, más de media media, yo pues digo, eh, acordarme con una de las de personas que, que lo hacía yo estaba, yo digamos que estaba en medio, eh, yo estaba en medio, Yo básicamente a mí si cabeza me de, del punk y de aquel rock y tal. Y yo si sí, yo sentía escas, sentía escas, pero casi como que por obligación, ¿no? Oye, pues pues tengo que tengo que sentir sky, hay que sentir ska y tal, porque estamos metidos en este movimiento y tal, y entonces tenemos que sentir ska. Sentir un ska penoso, eh. A ver, el ska aquel de, de aquella tercera, tercera forma me parece que fue la, la alemana. Eh, a, ver, a ver, penoso. Joder, bien, ¿no? Pues todo eso está haciendo un punto Pero vamos, comparado con, con El sk de, de verdad, el original De, de Jamaica O, o el, incluso el que se empezaba Bueno, se empezaba el, el que se, de Algunos hacían aquel En aquel instante, mucho más Tirando por lo clásico, mucho más Más Lovely, más encantador Claro, había uno de nosotros que A eso no le molaba Gran cosa Hasta cierto punto, sí pero también por obligación también porque tenía que eh, tenía que, que rendir pletesía al movimiento y entonces también tenía que sentir de algunos escas pero no ser es posible eso escas acelerados de tercera fuga nada de eh, nada de, de clásicos y bueno mucho menos de jamaicanos de pero había uno, uno de nosotros tres eh, que curiosamente ya era el que prácticamente no falaba Porque él ya era más, de, ya era más amigo de, de, de tener el control y, y llevar allí los mandos y tal, y poner la música, los discos, era más amigo de eso que de eh, dar la parpayola, como ya, ya éramos los otros dos. Y, y, igual estaba ya haciendo el entrenamiento para <risa> para terminar haciendo alguna cosa como como anedoria. Bueno, pues aquel aquel rapaz, eh, aquel sí se facía con, con discos, Después, eh, acabó en aquel momento todavía no pero acabó como como yo cuido que acabamos todos los, todos los que somos aficionados a al ska acabó cayendo en el en el en el original ¿m? del que venía de, de Jamaica en el que se, se hizo los años 60 en en Jamaica que si los Maitals que si que si Derrick Morgan, que si joder, que si el padre del Sky, como se llamaba, the Godfather of Sky, o el Laurel Lorenzo Lightken, cubano emigrado de niño a, a Jamaica y que hizo cosas prestosísimas, el solo con los Escalates, bueno, un montón de cosas y bueno, también este este rapaz de aquella, aunque todavía nunca llere no jamaicano. Eh, sí que oye pues notabase eh, eh, notaba que al revés que, que los otros eh, que nosotros dos sí que llevaba cosas más bueno aunque fueran feches en aquel momento pero que sí son más, más clásicas si quieres y y bueno pues oye eh, la verdad que aprendimos mucho aprendemos mucho o yo por lo menos aprendí mucho de música gracias a gracias a él Eh, por eso, porque en aquel momento él preocupaba por pocos es que, que a mí lo mejor me llamaba menos la atención en aquel momento pero que después, pasados los años joder, pues, son una puta pasada eh, el rapaz este, bueno, pues pues anda por ahí por el mundo ¿eh? anda por ahí por el mundo tuve la, la suerte de de Belu eh, no sé cuántos años habrá que que pasó, pero hubiera otra vez y Tuve la, la fortuna de, de encontrarlo, de poder charlar un poquillín con él. Acuérdame que invitélo, coño, tienes que venir a la radio. Sí, sí, pero luego no miro. <risa> no sé si llegué que se Luego pedíme disculpas. Me ha caído escaseos en me que... Pero bueno, no sé si yo que soy escaseoso y, escaseos y, y que, como él decía. No, no, para mí yo que falar no me gusta. A mí, yo ya sabes que, que no llega de falar. Bueno, me, pero va... Eh, vienes aquí y cuentes de alguna cosa ¿no? al final un vino pero bueno, oye eh, respeto ante todo si no quería falar pero no, aquí fala todo Dios eh. ya sabes que, que no hay uno que venga nedo, a Nedonia que no que fale la única que tenía si dudó su honor eh, Yerolucía la que mucho tiempo fue chatera en aquellos tiempos de chatera y tres o cuatro años conseguí que viniera un día al estudio y no conseguí que dijera ni media palabra, ¿eh? Pero mira, vino al décimo aniversario el mes pasado y tuvimos aquí una noche ¿eh? de charra, de charra los dos en antena poniendo cantarinos y tal. Oye, muy, muy prestosa. Pero bueno, estaba hablando de aquel, de aquel viejo, de aquel viejo compañero que miráis para que veáis que tampoco soy tan ...tan reacio a las nuevas tecnologías... ...tienen tienen cosas buenas... ...una cosa buena que tienen... y ...pese a que este hombre lo ha dicho... ...anda... ...anda por el mundo... Eh, ...sigo en contacto... ...de ese mes en cuando con él... ...gracias a, a las nuevas tecnologías... ...y... ...ayer... Eh, ...sí, cuido que fue ayer mismo... en eh, ...sin venir mucho cuento en aquel momento... ...eh... Nunca, nunca viene a cuento ni deja de venir, eh, recomendóme a unos compañeros suyos, eh, porque claro, es gracioso me decir que estoy rapaz eh, y es saxofonista, y recomendóme a unos compañeros suyos, del sitio donde él, donde él toca, que facienes acá, que facien ¿Eh? igual te gustan esta gente, ¿eh? esta buena gente, son, son una gente que... que falen esa lengua tan denostada últimamente falen de alguno de ellos por lo menos fala fala catalán que es que es malo para para hablar para hablar catalán sí hombre sí pero pero bueno no pasa nada no pasa nada por después los los cantares cuando los falen falas un inglés y el catalán es muy mal el catalán es vale Eh, el que fala catalán, llegué y y mal, eh, y mal, y tiene la maldad de meter el cuerpo y fala catalán nada más para molestar a los españoles. Eh. para eso, para pa molestar. ¿eh? Los españoles que, eh, que son buena gente, ¿qué tal? Y, y los catalanes falen catalán solo para molestar. Por ningún otro motivo, no lo falen para comunicarse entre ellos, ni porque se la la, la, la so lingua vernácula, ni no, falen para molestar. que lo sepáis nada más por molestar pero bueno luego en el caso de estos como después los cantarinos sueños en inglés como el inglés oh el inglés y sí, muy bueno oh el inglés y el la lengua que joder, que que que, que se impone. yo qué sé pues imagínate qué qué sentido tiene a estar perres, por ejemplo en enseñar a los niños les normes de del asturiano cuando pueden aprender inglés joder que aprenden inglés, que, que se gastan les perres en aprender inglés como hay el argumento, por ejemplo de, de muchos de los que potriquen contra les es pequeños, que es minorizadas las Asturiano u otras eso de, de no hay cosas mayores en las que gastar les perres, no lo curioso es que no dicen nada cuando vienen hijos de... asquerosas a decir que hay que retirarse a los 80 años, cabrona en fin... No dicen nada, no dicen nada ¿eh? de, de eso, pero pero cuando se propone gastar un, un duro en, en promocionar una yingua pequeñuca, pues entonces caro dirán, no hay cosas más importantes, no hay más importante en inglés. Que no digo yo que no, eh. En esas cosas no me meto. Pero me en, en la puñetera, en la puñetera contradicción, contradicción esta. Eh, El caso ya que, que este rapaz, ¿no? 24 años después de, de, de poner guapos cantarinos en, en aquel programa, en Radio Crimen, de 24 años después sigue de siempre eh, recomendándome música fabulosa ¿no? y como a mí no me molesta que fale en catalán, Y, y como a mí no me molesta que después fagan les letras en, en inglés pues yo creo que que, que os diga yo voy a ponerlos yo voy a ponerlos a mí encantóme o sea sentí un par de, de temas de ellos y y encantaronme. ¿Mm? me gustaba mucho esa música que fans son un ciento siento la madre y, y toquen toquen de todo todos los instrumentos bien tu cuerda percusión bah, joder que son que son geniales Eh, por cierto, no me dice ni siquiera su nombre. Llámense eh, Drop Collective. Bueno, como yo. La, la, la mia pronunciation es, es bastante chunga. Eh, por pues si de alguno quiere buscarlo, lo esperé. Llámese Drop Collective. ¿Vale? Drop Collective. ¿Qué, qué, y, qué es esto? Gota en colectivo. ¿Un colectivo de la gota. No sé qué más me da. Vamos a poner un, un cantarín de ellos. Que además, joder, es que hasta tiene un hasta tiene un título encantador. I fall, I fall in love so easy. ¿Eh? Me enamoro tan fácil. Pero estamos la verdad que, joder, ye, ye encantadora, eh, y encantadora esta música. Encantadora esta y mucha más. Yo creo que, que para compensar, eh, pa compensar el, el, el, el, el programa desagradable, de, desagradable en cuanto a sentimientos, sentimientos negativos eh, que es potrique aquí. Me hace tú, a ti préstate la música esta, yo sé que me hace tú la música cañera, presta ya, que, eh, que te hemos volado alguna vez eh, con, con estos eh, colofones eh, musicales que fue algo ya a veces como como la pos posesión o, o como, no me acuerdo, no me acuerdo como ya se si posterior de, eh, no sé cómo lo llamo, como lo llamo de alguna vez el el rapaz este el macetu tu chat pero bueno oye no sé no sé si, si esta otra cosa os gusta pero en fin en radio cuca ya eh, sabemos eh, sabéis todos los que te de eh, todos los que tees de Sentila en radio cuca ponse pues, de todo y en, en algunos programas eh, ponemos de cualquier estilo eh, mezclamos lo normal y es que hay programas de una cosa probamos de otra pero de, de algunos mezclamos lo todo por cierto hay mucho que no recomiendo ningún programa de la cuca ahora mismo la verdad que tengo que reconocer que siento poco la siento poco la cuca porque marchándose siempre de algunos de los programas que bueno, pues míticos y que más me me he prestado. Hay 10 maestros sí, oh, claro que me prestan. Bueno, anda, ya alegro, me alegro mucho. Bueno, se, sería difícil vamos a eh, vamos a reconocerlo. Sería difícil que no prestase el ska Y si no, no estaba aquí. Se vez sí, igual, hombre, que, que digo muchas cosas y musiquina pongo, pongo poca, ¿eh? <risa> eh hombre, pues anda, que si cuando me da por poner, qué sé yo, eh, bueno, pongo de toque, cojones. <risa> Cualquier día voy a poner a los a los hombres G. Bueno, ya, pues a los hombres G muchas veces. Bueno, que digo yo que aprovechando y hablando de los hombres gay y de, y de más cosas así, na, eh, tengo que recomendar la hora del raposo tío, y que préstame, ha, había programas que me prestaban mucho, me gustaba mucho sentir, por ejemplo, eh, pasión de cine, ¿ay? el rapaz, dio una pena, el, el cabezón que, que ya casi no, casi no fue pasión de cine, ¿eh? de vez en cuando, De vez en cuando graba algún programa y tal, pero bueno, pues o sea, a mí pues, está, me llega eh, usaba, usaba ese programa para, pa, bueno, pues para decir meca pues mira, voy a ver esta película, me cae, pues fue vale esta otra, un parece interesante y tal. Pues bueno, hay un programa en el que fue un poquillín parecido, pero en cuenta de con películas con, con la música y que es eh, sí, el de la, la hora del reposo, joder. Préstame pues mucho, préstame pues la de Dios Y, y sale música de, de todo tipo Y, y siempre lle, Siempre Y lle, lle prestosa Y ya os digo, yo era pena, había otros por ahí Que, eh, que sentía Ahora siento, siento poco la cuca Y es verdad, a lo mayor resulta que hay otros nuevos Que también Que también prestan, pero bueno, por una cosa o por otra Últimamente eh, Siento poco la radio ¿eh? Seguro que feo más radio de la que siento Pero bueno, oye ¿eh? es lo que es lo que hay bueno pues esta eh, extraña noche en la que aproveché para pa hacer eso que ya hacía mucho tiempo que, eh, que no que no hacía que ya era utilizar eh, la la frecuencia de la de la cuca y eh, perdona que voy a hierro de macetón. Me expresé mal. Claro que me presta todo el programa, no solo la música. Claro, a me va ¿eh? si sí, es que, sí, que si no te va a, joder a la cosa, porque eh. oye, si siente si hay alguna persona que sienta esto por la por la música, Bueno, me, lo primero, pido perdón porque puse que aquí no que se ponga mucho y si presta la música, joder, pues se lo más. Bueno, de hecho, si os acordáis del programa aquel especial del décimo aniversario, que tengo unos cuantos aquí, había los que, yo que sé, pues acuérdame, por ejemplo, el pistolero decía, va, antes antes escuchábate porque ponías buena música. Y digo, hombre, y te eché de poner música bueno, oye, ¿qué vamos a hacer? este programa evolucionó igual vuelve a evolucionar para contra la música de momento no va ¿eh? está claro que no, que todo lo contrario que, que, que en este programa música música poquitera coño, ni siquiera de fondo mira, estoy subiendo la música de fondo y no la hay ahora Oh, por pues eso, eso, ¿este? Pero bueno, de todas maneras Ay, que esto te va a salir una vez viejo joder, ¿eh? Bueno, pues, pues no sale bien, me aprovecho para ayer el, el comentario de Maceto. No, pues esto es una tonada, creo, de vaqueros, Siempre me una hostia, tengo puestos muchas zonaes y muchas vaqueras, ¿eh? Y tú que ya es de, de Perey, el sur occidente, pues tengo puestos cantarenos de, de, de, de Rafa Lorenzo y de ¿cómo se llamaba vestido tu rapaz de chedre? Vaga, no me acuerdo, pero bueno, sí, había uno de Xedré que también, ¿eh? que también, que también que también, que también Dice, quería escucharlo, tenía que buscar el programa en el archivo. Hostia, la puta de que no sé, no sé cuál es, tío. No sé cuál eh, Hostia, cuál podrá ser. Bueno, si soy capaz de encontrarlo, Eh, avísote, vale. Lo que pasa es que no sé, bah, qué sé yo, o sea, no sé ni yo ni siquiera lo que falan los programas. Sé que, sé que en aquel puse, a, ay, cómo se este otro rapaz de cedre, de, de verdad que no lo sé. Bueno, da igual. O sea, son en plan cadotores, ¿eh? ya te lo aviso. ¿no? <risa> lo que pasa que bueno, cuadro que, ¿eh? que me junté junté con ellos de aquel, de aquel tiempo en el que yo era precisamente, precisamente súntale ¿Eh? Eh, cuando yo era un tal y otro escuadrón que en un, en un evento, en un salado de estos en, a los que yo tenía que decir alguna vez bueno, pues que estaban presentes también estas dos personas y conocirlos ¿eh? y dime, dime, una vaqueirada, sí me sirve, que pues muchas a me gustaba mucho la, la canción vaqueira eh, de hecho, y el único que yo más o menos consigo, consigo cantar Eh, soy fichu de Sean nací en mitad de la Braña. Ay, sí, sí, efectivamente. A mí la, oye, la que más me gusta. Bueno, hay, hay, hay muchas que me gustan mucho, la verdad. Soy fichu de Sean nace en mitad de la Braña. Ay, sí, pues sí, claro que sí. <risa> oye, ps, cuidadín, eh. no me provoques, que voy a hacer un programa. A ver si fue algún programa especial, tonada Mentira, veía especiales musicales ya no fue ninguno, pero bueno, a lo mejor, oye, pues traer un tonales para tonas o vaquirá, es mejor dicho vaquirá, es para pa ponerles, para ponerles aquí. ¿eh? Mira, qué pena que ahora no tengo ninguna, si no ponía yo ahora una, una que daba de puta madre, quedaba como Dios. Y si busco el YouTube, me parece a mí que vaquirá es ¿eh? poca. ...poco poco de ello... ...va a ver... Voy, ...voy a mirar por curiosidad... ...poco o nada... ...me es parece que no, no... ...no no encontraba nada por ahí... ...de, de cantares vaqueiros... ...pero a ver, pero a ver... ...hombre, porque como mucho lo lo mejor... al la de... cómo se llama este... ...eh... ...no sé qué iba a decir... ...vale, y es la segunda vez... ...que se me va la pieza esta noche... ...a ver si va a ser que estoy... ...eh... ...que estoy desarrollando... ...algún tipo de... ...de demencia... no sé, cuido que no, eh, que que bueno, que joder, tampoco. Bueno, ¿qué más da? A ver. <risa> ah, eso, y digo a decir que seguramente me salga la de. La de Nuberos y. A ver, vaqueiradas asturias, vaqueros lanzada vaqueros apasionado, ¿eh? ¿Qué será es esto de Vaqueiradas Asturias? Vamos a ver. Vaqueiradas, eh, ta, tal, vaqueiradas por la corte de tal, cantares vaqueiros... Eh, pues, cha, cha. No, me, no sé yo si me si me pega ningún, ningún de estos, pero pero bueno, eh. Vamos a ver Y si, y si pongo al al, al precio vaqueiro A ver eh, Perdona estoy medio falando solo porque va eh, pues, el, el reto este que me que me pone Que me pone el el macetu y me mentira no, me, no me está poniendo en ningún rato pero bueno ¿eh? a ver el presi y es que el presi tiene una colección de Bakira es pasa que, que esto no va a estar aquí joder el presi si el Green tú nada cantares vivos el presi está si, lo que nunca un lo que yo lo que yo quiero ¿Eh? que va nunca cago en la ley pues espera joder hostia de verdad y eh, que lleve vergüenza que no que no meiga no cantar los vaqueiros en, en el sitio este A ver. va que no vaquera no va que nada bueno y que salga y que salga lo que lo que buenamente puede salir vamos a ver va que la corte es que esto no quiero yo ponerlo llamando hasta viernes este país no, bien, no, bien, yo no lo conozco de nada ¿Eh? Eh, bueno, a estar bueno vale eh, bueno voy a poner voy a poner una cualquiera pero ¿no? ah no que hay aquí más, más cosas a ver que qué ese tal va a que irás contar cuántas exportar va a que de los pollos A ver, nada, es el color que hizo Marisa Valleroso esta rapaza bueno pues canta bien pero pero no me apetece no me apetece ponerla espera esta esta igual sí. a ver, a ver eh, bueno voy a poner una Más a <risa> tú oye después de <risa> después de de todo vas, vas a hacerme poner una Un, un un cantar vaqueiro ¿eh? a ver qué tal es? hay un par de mongoles presentando ¿eh? joder Hostia, los mongoles siguen y siguen ¿eh? la ley joder a ver oh. me acabo la mano si al final el cantar queda en nada ¿eh? bueno así ah, aquí aquí está la está la gente aplaudiendo o así sea que supongo que aquí empieza a que empieza la cosa oye y a ver si los presta no lo conozco yo te llegué por poner una que tuviera que ver con los vaqueros y oye ¿y la cantante yo muy bueno ¿eh? eso sí es, la conozco nunca la sentí cantar tonada, soy vaqueira, la vaqueira soy vaqueira me me la vaqueirada, soy ficha de su amber de mi tal picula braña hacha arriba en aquel alto tendi yo un mantiecha, daba el sol que cachentaba, daba que calcaba necha. Las pastorinas del monte, yo te diré como son, delgadinas de cintura y nobles de corazón. Las pastorinas del monte son ategres e agraciosas, acostumbran a cantar en lo alto de las rozas. Como chueve, como truena, de baixo de un xardón, cada vez coigo la truena, se mape na al corazón. Cada vez que oigo la truena se me apena el corazón. ¡Sube vaqueira! Joder, la tía este ya sabía que tenía un, una voz impresionante. ¿eh? ¡Ye, Mariluz Cristóbal! Vale, pues estaba el caunero, que, que a mí, a mí personalmente, oye, pues pues gustame la de Dios, gustame, gustame, gustame mucho la, la, la rapeza esa. ¡Qué préstate, te hace tú! <ríe> el cantar ese eh, estoy yendo, a ver. El cantar ese pusiste en un programa que lo llamaste esto y una radio libre. Bueno, pues sí, acuérdame de, acuérdame de ese programa en el que básicamente lo que hacía ayer era spotricar contra gente. que venía a hacer radio en, en Radio Cuca y pensaba que aquí tenía que haber técnicos y tenía eh, que haber personal a su disposición y no entendía que no, que aquí él era absolutamente responsable de todo, que no, eh, que no alquilaba una hora de programa, no, no, una hora de radio, no la alquilaba, sino que pasaba a formar parte de esto, ¿sí? Efectivamente, al guardarme de ese programa, uno de los... ¿eh? de los pocos por que recuerdo, porque tampoco hay que recuerdo muchos, pero sí No entiendo absolutamente nada está supuestamente tú, tú estoy poniendo el cantar de ¿eh? el cantar de de 2 el de cierre y, y estás sonando otra otra cosa diferente de verdad no lo no entiendo no, no entiendo esto Cago en la ley ah que estaba estaba aquí de fondo yo que estaba muy vacío bueno pues nada oye Eh, bueno, pifia final, joder, que eh, coño que te iba a ser este programa en pifies. Oye, un saludo enorme, ¿vale? Eh, un beso, un abrazo Para toda la gente que tuvo sintiendo esto en, en directo En este día de spotricker, un tiempo en el que este programa ya era puro Spotrique, Ahora ya hay menos, pero bueno, pues de ese en cuando ya veis que, que no me queda otro que, que Spotricar, ¿vale? Espero que... pues prestarnos es potriques y si no hemos prestado joder pues ya, ya estamos aquí en confianza eh, ya podemos eh, podemos decir antes de ser eso de segundo apertura de potrices no menos que de aquí eh, Quedemos aquí Quedemos aquí sobre todo volver la semana que viene bueno, hombre no hemos dejéis con conazo venga su mano tú Y que Dios les salve Por eso nunca conviene olvidarse de nadie Y hacer memoria E intentar averiguar la verdadera historia Cuanto más arriba y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 Que no te coja, no, no. te no, no. no, te no, no. no te no, no.